SM <FM. S 2>、siempre fresca <Come on. S 2>、divertida、uh,。You're beautiful, that's for s u r e y o u never ever fade.You're lovely, but it's not for sure.I won't ever change.And my love is great. I'm a El día como hoy, en 1995, c o l i o consigue el número uno en la lista británica de singles con Gangsta's Paradise. Durante dos semanas estuvo en la cima. La canción es el único tema de rap en vender más de un millón de copias en el Reino Unido y contiene un sampling de Pastime Paradise de Stevie Wonder. Es decir, que se inspiró en una canción de Stevie Wonder. También un 28 de octubre, pero de 1989, ¿eh? Janet Jackson, la hermanísima, estuvo cuatro semanas en lo más alto de las listas americanas de álbumes con su cuarto álbum, Rhythm Nation 8040. El disco dio de sí siete singles en el top ten. Uno de los tres únicos discos en producir tal número de top ten, junto a su hermano, el álbum Thriller de Michael Jackson, y b o r n i n the USA de Bruce Presting. Sí, queridos, es Janet Jackson con. I miss you much. いいっすね。<音楽> Con canciones como esta. Correcto, son Smash Mouth. A las 6 y 17 minutos, una antes en Canarias, llega vuestro turno. En directo para Tover f a i t desde el estadio 5 de XFM, el show vespertino. Y hoy que es el Día Mundial del Peluche, sí, en serio, en serio, es el Día Mundial del Peluche. Queremos que nos cuentes cuál era tu peluche o juguete favorito de todos los tiempos. ¿De c u a n d o eras pequeñito? Juan Luis, desde Sevilla. Indudablemente, mi juguete preferido de todos los tiempos es mi Jeep Gran d Cherokee.、Oh. Mi coche, mi 4x4, con el que disfrutamos incluso en familia. Es un juguete, es mi entretenimiento, mi vicio y mi pasión. No. para niños que si hablamos de juguetes para adultos van a salir cosas muy raras <risa> emilio desde mallorca el juguete preferido pues mira a mí me gustaba mucho el fútbol pero como en aquellos tiempos、eh, ¿Sí? no había para para comprar juguetes pues me tenía、sí. que conformar con lo que había con、oh. Esto nada. Es hay. es que lo bueno vamos a ver algo siempre toca e h un pito una pelota un palo, ¡Palo, un palo! <risa> みあがせいられるくらい。 80、oh. con más variedad. Every day. Esto es Peace. はい。<See> <gasps> I'll Bye. オシンよ。<音楽> レストイック、レストイック、レ Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, c a r r a l fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, c a r r a l fiesta forever. In your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, dining, fiesta, forever. Come on and sing my song. De este hombre que empezó su andadura profesional con The Commodores y que ha triunfado con canciones como Say You, Say Me, Hello, este All Night Long. Play, play, en directo a las 6 y 39, volantes en Canarias, en Kiss FM, ya sabes, tu radio de moda y en el show de la tarde. Qué bien, es el día mundial del peluche. Si te acabas de incorporar, hoy estamos con que nos contéis cuál era el peluche o juguete favorito que teníais. c u a n d e r a s pequeños. Vámonos hasta Valencia y está nuestro amigo Alberto. Hola, Alberto. Hola, Ricky, equipo Kiss. Soy Alberto desde Valencia. Hola. Yo, como durante ocho años, fui hijo único, sobrino único y nieto único. ¿Sí? Tenía Hyperman, Madelman, c l i c s vamos, de todos los tipos, clases y colores con los que montaba las guerras. s que p a qué? Hasta que llegó mi hermano y n o dejó uno vivo. <risa> Venga, un saludo, que paséis buena tarde. Entonces, tu hermano era el muñeco diabólico, ¿no? <ríe> ¿Yo ni desde Segovia? Mi juguete favorito,、mm, eh, tengo varios, pero sobre todo el Mantinger Z. ¡Mantinger Z! ¿Os acordáis? Buah, tenía a mis hermanos fritos porque todo el día me pasaba disparándoles con los puños. Puedes dejarnos tu mensaje en nuestro número de WhatsApp que es 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en b r i n c u l o en t r u n k i n g en b r i n g l e estamos en todas. Te haces seguidor y así te enteras de lo que va el programa todos los días. q de paso participas con nosotros y hoy te puedes llevar con los amigos de Energy System un altavoz Bluetooth que es una maravilla. con Ricky García. Y este es Phil Collins, que nunca se cansaría de amarte. No, Play Kiss Kiss、hey, FM ¿Un poco más tarde? Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar e n t r e t e n i d o Esto es Play Kiss. Ay, Play Kiss. Con Ricky García. I'm a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 パいーオン vamos a celebrar con él. Pero ahora llega Jorge Quiroga para ponernos al día con el boletín informativo de un punto. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.